Saludamos al doctor Miguel Ángel Villalobos, le queremos dar la bienvenida al evento Fomeque Nissan Record queremos conocer su opinión sobre este logro de los Fomequeños. Gracias,、eh, daría un saludo muy especial a toda la gente del departamento, pero especialmente a los Fomequeños, a mi tierra, los hermanos de mi tierra Fomeque,、eh, y de verdad que es sorprendente ver. La cantidad de vehículos que han expuesto, qué rico es verlo, porque realmente infame que esto es una herramienta de trabajo. Más que cualquier cosa, e s e vehículos han sido los que han forjado el desarrollo de nuestro municipio por todas nuestras veredas, por todas nuestras trochas, por estas carreteras que a veces. Pues obviamente con dificultades y en condiciones no las mejores, pero que con estos vehículos nuestra gente ha logrado superar muchas distancias, mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Usted considera que esta es una iniciativa? Que puede reivindicar no solamente la economía de los f a m i q u e ñ o s sino abrirle puertas al turismo y tener una posibilidad de encuentro anual alrededor de esa herramienta de trabajo, como usted lo indica. Yo creo que no solamente nos abre la puerta, sino hace conocer a nivel del departamento y a nivel del país un municipio que está en el corazón de Colombia, donde su gente tiene una gran fortaleza, un gran trabajo, una gran lucha. Y esto nos va a permitir de que mucha gente también quiera venir a FOME, que quiera conocerlo, que se enteren también de que en FOME que、eh, existe, o mejor, le damos más del 70% del agua que toman los bogotanos en nuestro territorio. Eso es bien importante que lo conozca Colombia, que lo conozca nuestro departamento. Entonces, en circunstancias como e s t a yo creo que eventos como estos permiten no solamente conocer la tenacidad y el esfuerzo de nuestra gente, la lucha de nuestra gente, sino también muchas otras cosas que pueden servir para que nuestro municipio tenga otro polo de desarrollo que puede ser el turismo. Al doctor Miguel Ángel Villalobos le damos las gracias de estar acompañándonos en este día aquí por c h i n g a z a Estereo. ¿no? Muchas gracias, Darío, a usted y a c h i n g a z a Estereo, mil y mil gracias.